Legisladores y concejalas del Frente para la Victoria, de Viedma y también de Patagones avanzaron con una presentación de un amparo para solicitar el cese inmediato de todo tipo de volcado de, líquido, de líquidos cloacales acá en, nuestras, en nuestro río Negro. Justamente para que se realicen estudios y analizar el tema de la contaminación de nuestro、uh -huh. río, que es algo que nos está preocupando a muchos vecinos y a muchas vecinas.、Eh, lo habíamos adelantado, tenemos la visita acá en la radio de las concejalas Evelyn Rusciot y Silvana Cuyumilla. Buen día, chicas. Bueno, hola, buen día. Y también del legislador Nicolás Rochas. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, p a r i c Bueno, justamente para hablar y analizar un poco toda esta situación que estamos viviendo、eh, en nuestra zona, y bueno, pero que es un tema de todas las costas, digamos, de nuestro río Negro, ¿no? Sí, es un tema además que, como la mayoría de, de los problemas que terminan en, en un pico como el que tenemos ahora, no es de un día para el otro.、Eh, nosotros hace tiempo, o este, nuestros. Nuestros gobernantes deberían haber previsto que una planta de tratamiento de fluentes cloacales para 50.000 personas creada y desarrollada, y cuando funcionan todos los areadores, es ¿eh? para 50.000 habitantes, este, estaba quedando chica y la población de Vietnam、no、es que ha, ha crecido. Tampoco de un día para el otro, sino、uh -huh. que esto es paulatino y no fue paulatina la, la búsqueda de las soluciones. Y hoy nos encontramos en esta situación y, por supuesto, la llegada a, a la justicia a través del amparo que hemos presentado no fue la primera de las medidas que se tomaron. Este, no sé si toda la población sabe que Vietma se encuentra. Hace un tiempo y por, declarada por dos años en emergencia ambiental por el desborde de, de líquidos cloacales, que lo hemos venido viendo y hemos tratado de trabajar para, para, para que esto este, se remedie desde hace ya tiempo、eh, con, con legisladores del Frente para la Victoria, el bloque de concejales, con el acompañamiento de otros bloques también, porque la emergencia fue, fue votada por, por tres de los cuatro bloques.、Eh, Una emergencia que determinaba también ciertas este, acciones a desarrollar por parte del municipio, no como responsable directo, pero de, de, del tema, digamos, de lo que es este, Cloaca, sino、eh, como guía, como este, un, un, un rector, digamos, de, de, de, de indicarle al DPA y a quien le correspondiera lo que debía hacer, y también como vía de este, información a la población, este, había en ese. En esa ordenanza que se encuentra vigente, como decía, y por dos años, este, una serie de, de acciones de, de comunicación con la sociedad este, para llevar tranquilidad o por lo menos también para llevar、eh, la, la idea de lo que había que hacerse、eh, frente a la g u a que sale de la canilla, frente a la posibilidad de un desborde en, en su propia casa, como pasó en el barrio 20 de junio. este año,、eh, y bueno, nada de esto、sí. fue, fue tenido en cuenta y hemos llegado a esta instancia judicial, este, como una, una última opción, digamos, para, para, Para evitar que esto siga agravándose aún más, ¿no es cierto? Evelyn, decías、eh, el, la planta es para 50.000 personas, eso lo sabemos、sí. desde hace tiempo,、eh, hoy somos muchos más que 50.000. ¿Eso qué quiere decir? ¿Los líquidos se están tirando directamente crudos acá en, en la, de la planta? Nosotros, ¿No se llega a la planta? Nosotros a veces decimos que es una cuestión matemática, si la planta tiene capacidad de 50.000 habitantes y、si、somos 70.000, hay 20.000 que no están siendo tratados. Por una imposibilidad, inclusive de operatoria. ¿no? Creo que en eso、eh, está o radica gran parte del de, de eje del problema que nosotros、uh -huh. venimos denunciando y quizás la picardía mayor de lo que nos estamos exponiendo. Estamos echando a perder un río fantástico, maravilloso. Pero lo estamos echando a perder no por el avance de, de, de una producción o de un progreso con industrias, con fábricas a la vera de los ríos, no. Acá lo estamos echando a perder de la forma más tonta, si se quiere. Es por la imprevisión misma de los, de, de los gobiernos. La contaminación que hoy padece el río Negro a la altura de la comarca y que, y de la cual son víctimas fundamentalmente todos los veraneantes que quieran disfrutar de sus playas, s u r i b e r a tienen que ver simplemente con el crecimiento poblacional y la imprevisión de los gobiernos que no atendieron una de las necesidades más básicas, las cuales es el s e servicio de cloacas. Un servicio de cloacas que a lo largo del año, pero es crónico, es histórico, lo hemos visto colapsarse en los distintos barrios. Ese colapso de lo que se da de las cloacas en los barrios con cámaras sépticas que rebalsan, Terminan cayendo y terminan yéndose de los barrios a través del sistema pluvial, es decir, del sistema previsto para de, desaguar las, las lluvias que caen en la ciudad. Esos desagües terminan a la altura del bar cundido o a la altura del centro cultural, en, el, en, la, en la otra vía de comunicación de los desagües、claro. pluviales. Arrojando todo ese tipo de, de, de, de desbordes cloacales de manera cruda, sin ningún tratamiento、uh -huh. y contaminando las playas inmediatas, que son las más populares. Claro, en el hay caso apenas de un filtro ahí, ¿no? Claro. claro. Y luego vienen los defectos estructurales. Estas plantas que han quedado chicas en el tiempo. Tanto en v i e t m a como en Patagones y lo que importa es el volcado de un sector de, de, de todo el conjunto de líquidos cloacales que producen las ciudades que no terminan de un tratamiento correcto o que l i c i t a d a m e n t e no se tratan y así son arrojadas al río. Esto es una contaminación que desde el punto de vista bacterial es muy peligrosa porque Influye en, en, en la salud de los habitantes y fundamentalmente en los más chicos, quienes son más propensos a, a, a contraer un tipo de enfermedades propias de la h s t i a dicha coli, que es, son precisamente las bacterias que se encuentran.、Sí. Esto, perdón por ahí, es un tanto desagradable, pero es necesario decirlo. Se encuentran en, en, en, en la cesa, en la defecación, en, en, en, en la caca que producimos los seres humanos que vivimos y que lo estamos arrojando sin ningún tipo de tratamiento al río y poniéndolo en contacto con una inumerable cantidad de, de vecinos. De De la comarca que disfruten de las playas.、Uh -huh. eh, Ustedes presentaron el amparo ante la justicia federal, ayer, ¿no? Sí, nosotros sí. presentamos. Es un amparo con medidas cautelares. Ese amparo, bueno, se hace primero ante la necesidad inmediata de que no haya tiempo para establecer otro mecanismo de solución que no sea la rápida y efectiva intervención judicial. Está bien. ¿Por qué? Porque ya estamos, ya estamos transitando el verano, ya estamos、claro. en plena temporada. No se puede esperar hasta marzo. Para no, hacer esto. no hay otro, o, otra forma de preverlo para tratar de que no se s i g a lesionando los derechos constitucionales y, sobre todo, derechos constitucionales propios de tales como, como la salud, derechos sumamente básicos. Por eso, lo que pedimos en esta medida cautelar son dos cosas. Primero, el cese inmediato de la, que se arrojen volcados c u l o a c a l e s sin tratamiento alguno. Y en segundo lugar, la realización de un estudio inminente,、eh, que sea a través de universidades o de peritos de la corte o de laboratorio privado. El método que elija el, el juez a cargo, ¿no? Eso, nosotros no tenemos mayores、eh, requisitos, pero sí. La necesidad de que sea un estudio serio e independiente que pueda sacarnos a todos nosotros, incluyendo de los intendentes, los legisladores, los concejales, los vecinos, a todos, sacarnos de este que es el peor escenario, que es el escenario de incertidumbre, de no saber en qué río nos estamos bañando, en qué aguas、eh, estamos introduciendo a nuestros chiquitos、eh, y qué, cuáles son las consecuencias que podrían llegar a tener estar en contacto con estas aguas contaminadas. ¿Y quién podría hacer ese estudio independiente, serio, confiable? diga... Porque hasta ahora los estudios los hacen los municipios. La municipalidad de v i e t n a hace poco dijo que, que el agua estaba apta para bañarse. El DPA, que también nos, nos transmite esa seguridad.、Eh, y sin embargo, vos, con quien hables en Vietnam, te dices, no me baño o me baño, pero la verdad que con bastante desconfianza. Bueno, lo... le, en el hospital me dijeron darle otra cosa. Me dijeron que, aunque está habilitado, tenga cuidado. O sea,、e、ese, ese es el problema que nosotros planteamos en el amparo. Como la misma autoridad, autoridad de aplicación encargada de realizar los controles. Es la que tendría que ser la responsable de la realización de estas obras. Estamos hablando siempre de ARSA, del DPA, es decir, de organismos del mismo Estado que, al mismo tiempo que se tendría que haber estado obligando para la, la realización de las obras, es la autoridad de aplicación para llevar adelante los controles. c o、claro. n t r o l e s que hoy nos dicen que las aguas estarían, en principio, aptas, de、sí. acuerdo a los controles、uh -huh. del DPA.、Uh -huh. Circunstancia que uno. Lo verifica y dice: Hoy el río tiene signos de contaminación evidentes que sí, no estaban、sí. antes, con, con un olor que es distinto, con una espuma. Nosotros pudimos registrarla、uh -huh. eh, en, los, en los videos que filmamos cuando salimos a, a tomar muestras. Con, con niveles de contaminación genuinamente evidentes de, de, que, y que salen de lo común. Pero reconocerlo para el DPA significa reconocer también que no han hecho las cosas bien. Y significaría además la necesidad de que se realicen las inversiones tan postergadas,、mm. porque el eje de todo esto radica en eso. Hay inversiones sumamente postergadas. Vamos por caso la ciudad de v i e t m a Ya en el año 2008-2009 se aprobó un crédito internacional a través de una ley. Con mayoría especial de dos tercios, con la aplicación y demás, donde, donde se aprobaba la obtención de un crédito internacional para dos tipos de obra: la realización de una planta de potabilizador de, de, de fluentes、sí. locales o la、eh, calle Buenos Aires, el embellecimiento de la calle Buenos Aires. Ajá, o sea, o, o parar la contaminación、sí. del río o mejorar una calle.、Sí. ¿Y o, qué elegimos? ¿Y qué eligió la ciudad de Vigo? No hoy, te puedo、bueno, c r u a n d o pasea por la calle r Y de estas de son、Aires. las cosas. Uno... Lo mismo sucedió en San Carlos de Bariloche y también la calle Mitrio ahí está r e f u n c i o n a l i z a d a Ocurre una cuestión: la ciudad, las ciudades, las peatonales se ven, las cloacas, cuando funcionan, no se deberían ni ver ni oler. Y esto es lo que hoy vemos en b i e r m a Este, o, mejor dicho, o leemos en Vietnam ¿no? la, la inexistencia de una red p r o v a c a l eficiente y fundamentalmente、eh, apta a los niveles sanitarios que exige una sociedad.、Uh -huh. Respecto de lo que preguntabas, Mayra,、eh, nosotros tenemos previsto solicitar una reunión con las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro y fundamentalmente con、eh, todo el área de investigación, porque sabemos, tenemos conocimiento y además por el tipo de, de, de carreras que se cursan en la universidad. y una carrera Específica que es de ambiente,、eh, que tiene que haber información estadística, inclusive, ¿no? ni, ni siquiera de aquí para adelante, sino este, anterior a, al momento en que nos encontramos respecto de、eh, cómo ha venido、eh, modificándose, yo supongo que incrementándose, pero bueno, digamos, modificándose la, los, los valores de contaminación en el río. Creo que sería una, una posibilidad la de universidad, las universidades nacionales. Bueno, de hecho, presentado el amparo y con este r e n c l a m o s que venimos prácticamente desde que arrancó nuestra gestión,、eh, sigue sin prevención todo lo que tiene que ver con los derrames cloacales. Anoche, precisamente en Alvear y Estados Unidos,、eh, rebalsaba continuamente dentro de los módulos.、Eh, En el barrio Ceferino, donde bueno, hace un tiempo el municipio había solicitado tipo unas guardias de aguas rionegrinas en cada barrio para solucionar. bueno, Después, pasados los meses, fueron retiradas esas guardias. bueno, Y anoche era un desborde total. Donde eso va, practica, va, o sea, va prácticamente todo claro, el río, el、eh, donde durante todo el año se vive con aguas estancadas, tanto ahí como en el barrio Guido, en Alau, que en todo、uh -huh. lo que tiene que ver con, con departamentos y módulos,、eh, está así. Y el agua permanece los 365 días del año, como lo venimos、eh, observando durante todo este año, donde se han hecho tantos reclamos. Por eso es que el municipio no prevé todas estas cosas. O sea, ya es una problemática que tenemos en m i e r m a De hecho hace un par de días cuando en... En la calle Belgrano y Boulevard era desastroso en la planta. Bueno, los vecinos se acercaban a vernos cuando estábamos ahí. Ya ellos ni siquiera pueden salir a la vereda del olor que se、sí. tiene. Y que, bueno, que quienes visitan v i e t m a y quienes transitamos el Boulevard continuamente y las calles que, que, que hacen al Boulevard,、eh, nos encontramos con la situación que nos encontramos. Entonces, ya es un, re, un reclamo que viene de hace muchos años, de hace mucho tiempo, de que nosotros iniciamos nuestra gestión y empezamos con esto a trabajar. Fuertemente, y bueno, ni el municipio ni Aguas Rionegrinas se hace cargo de las obras que, que, bueno, que tendrían que estar ya funcionando.、Uh -huh. De hecho, también pasa en el barrio 20 de junio. Ahora a la mañana, cuando venía, paso mirando, hay una obra que, que está. que hace ya días que están los escombros en la calle, al contrario, molesta porque es un estacionamiento donde los vecinos comúnmente dejan sus autos y hoy paso y hace, está hace 20 días, sigue、sí, de、y、la、igual. misma manera, cuando rebalsa en... En Belgrano y Italia, e、eh, s un desastre.、Uh -huh. O sea, termina todo el agua estancada y, se, y seguimos así. Entonces, bueno, no hay prevención. Y bueno, y esto de que nosotros preguntábamos hace unos meses, ¿quién nos va a garantizar que en diciembre, noviembre, cuando empiece el calor y los vecinos vayan al río, ¿quién nos va a garantizar de que nos podamos meter al agua?、Claro. Y evidentemente hoy nadie lo está garantizando. Claro, ¿no? Y quienes van al río en este momento, Eh, son los vecinos que menos recursos tienen, porque de hecho un pasaje al cóndor con lo que cuesta y una familia no puede ir porque no lo puede pagar.、Eh, sin ir más lejos, nosotros vemos 13 horas, 14 horas, 15 horas, como caminan las familias al río de Viedma.、Claro. Entonces, bueno, acá nadie está garantizando nada, como siempre, y siempre van detrás del problema.、Ah. Hoy lo charlábamos esta mañana y, y recién ahora se juntaron los intendentes de la comarca.、Sí. Con las autoridades que corresponden. Y la verdad que es bastante lamentable cuando ellos ya tendrían. Aparte, no nos olvidemos que este gobierno viene desde el 2003、uh -huh. y este problema tranquilamente lo podrían haber tenido solucionado a esta fecha.、Eh, son varias cosas, perdonen, vuelvo para atrás porque realmente es un tema complejo.、Eh, una pregunta. En el, como medida cautelar decían que se cese inmediatamente el vertido de líquidos clocales a、eh, crudos al río. ¿Qué se puede hacer ya hoy? Porque de hoy para mañana no se construye una planta para 70.000 personas. ¿Qué, ¿Qué alternativa hay? Bueno, la primera alternativa es no mentir. Creo que eso es importante. Porque la primera alternativa tiene que ser con dar información fidedigna a la gente y fundamentalmente a los papás que están llevando a los chicos al río. Hoy, sinceramente, no sabemos cuáles son las condiciones de s a l u b i d a d que tiene el río Negro como para exponer a los chiquitos a esas aguas. En segundo lugar,、eh, y, y disponer si el río está apto o no para los fines recreativos, lo cual importa por lo menos no agrandar ya el problema que existe.、Eh, es decir, si tenemos un río que no está apto, no expongamos más a nuestra población y sobre todo a la población más vulnerable, que son o s chiquitos, una franja de la población más vulnerable, a este riesgo sanitario.、Eh, y en segundo lugar, salir de manera inmediata a la búsqueda de las, de las inversiones que sean necesarias. Posteriormente, uno podrá tener, pero siempre partiendo de la verdad, desde la mentira, del ocultamiento, difícilmente se puedan solucionar las cosas. Otra de las cuestiones que te tendrían que hacer es reunirse ya con ingenieros para ver si hasta tanto se realizan las inversiones y las plantas potabilizadoras puedan、eh, o sea, ampliarse a, los, a la cantidad de habitantes de esta, de esta localidad, de estas ciudades, Bueno, llevar los, los caños por donde se transportan los desagües de una manera más alejada de los centros urbanos. Nosotros, cuando hicimos el relevamiento y tomamos las muestras,、eh, nos tuvimos que alejar apenas 500 metros del puente, del puente viejo para ver dónde estaban los caños y, este, y ver esos manchones que son verdaderamente repugnantes, con, con unas estelas,、eh, estelas y espuma, una espuma marrón, grasosa,、eh, que da cuenta precisamente de, de, de, de materia fecal, de, de, de desechos cloacales, flotando en el río negro y a la espera de una marea. Para que s e r trasladadas y llevadas nuevamente más hacia los centros urbanos. Bueno, insisto, lo primero que tenemos que hacer es salir del ocultamiento y de la mentira.、Eh, creemos que es el primer paso para superar cualquier crisis, la que sea, pero en particular esta. Y en segundo lugar, disponer de una vocación política genuina, seria, en la búsqueda de inversiones para aplicar las obras que genuinamente le sirven a la gente, aún cuando no se muestren tanto como una peatonal. pero que sean mucho más necesarias y son m u c h a s más eficaces para dar calidad de vida. Sí. A esto que decía Nico de, de que quién nos garantiza que nuestros hijos se puedan bañar o no, de, de que, de que si, si entran al agua luego no, tenga, no tengamos algún inconveniente, a g r e g u e m o s l e la falta de las guardias pediátricas en los centros de salud privado s que estamos teniendo en Viena, donde a la noche, es donde más se agrava la situación y donde vamos a un hospital que nos encontramos que está totalmente colapsado.、Sí. Entonces digo, cada vez quienes menos tienen, de hecho. Para ir al hospital、eh, que vienen de los barrios muy alejados de v i e t n a abonar un taxi, esperar horas y horas para que los atiendan. Mucho, en muchos casos se tiene obra social, pero no, no se puede ir a un centro privado de salud porque no tienen、claro. guardias pediátricas. Entonces se agrava más la situación y nos encontramos. Con un sistema de salud también totalmente colapsado,、uh -huh. que de hecho en el hospital de Vietnam, cuando pasamos,、eh, mirás o, o nos ha tocado ir alguna algún, con alguna situación,、eh, te encontrás con una guardia que, que lamentablemente muchos papás esperan muchas horas.、Sí. Mm. Eh, mencionaban recién el tema del de trabajo en conjunto v i e n d o a Patagones, que hasta ahora no ha sido bueno.、Eh, ahora pareciera que hay alguna, algún acercamiento o alguna toma de conciencia de que hay que hacer algo juntos. La planta de Patagones, ¿cómo está funcionando? ¿Saben?、Eh, lo que nos decían que de tres bombas、sí. que, que tenían funcionando, ahora creo que funciona una y media. Ajá. Que bueno, que por eso se había,、eh, había ocurrido lo que había ocurrido ahora, este lavado de filtros, que bueno, que a lo que nos llamaba la atención a nosotros, que le manifestábamos a los concejales de Carmen de Patagón, era justo en esta época. Sí. Sí. O sea, totalmente fuera de lugar, sí, de sí. tiempo, cuando las cosas se pueden hacer antes,、uh -huh. y bueno, sí, la, la, es、sí. lamentable. La situación de Patagones se junta la planta que también、uh -huh. ha quedado pequeña para la población, en conjunto con que no está funcionando a pleno, claro, cosa claro. que también ha ocurrido en otras oportunidades, no ahora, pero ha ocurrido en, en otros años también en la ciudad de p l a No sé si ustedes recuerdan sí, cuando hubo que, que cambiar los aireadores, aireadores、sí. y, y, los y repararlos. Que se desmoronaban. Ya hay sectores que el derrame es continuo y pasa en Patagones también.、Uh -huh. Sin ir más lejos, uno recorre las calles que terminan en la costanera, que son las que bajan,、eh, ya el derrame es un arroyito. Y en v i e t m a bueno, nos está pasando lo mismo.、Eh, hay barrios que continuamente el derrame y cuando no derrama, está el agua estancada. O sea, nosotros hace un tiempo preguntábamos si se. Si se lavaba,、eh, porque o sea, eso tiene un tratamiento. Bueno, nunca se hizo ni se va a hacer porque lamentablemente los funcionarios no están a la altura de las、no. circunstancias y lo que creemos que aún es peor no conocen v i e a Bueno, y la otra cosa que, que quería preguntarles, o en realidad es、eh, traer algo, una respuesta que muchas veces dan las autoridades provinciales y municipales: que en realidad el problema es que el río está teniendo menos caudal. ¿No? Y que entonces el río no lava la caca que le tiramos,、eh, depositando la responsabilidad ahí, que en realidad no es por la planta que no da basto, sino porque,、natural. claro, el río tiene menos caudal. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, el río tiene menos caudal, no es por una cuestión natural, sino por una、claro. cuestión de la mano del hombre también, pero más allá de eso, lo que sí podemos este, aceptar es que esto viene a agravar el problema, pero no que viene a. a... Digamos, a generarlo de ninguna manera. Todas las cosas que hemos estado charlando hasta ahora son falta de previsión, falta de inversión en los lugares en donde se necesitaba.、Eh, si nosotros hoy tuviéramos una planta capaz de, de, de absorber todos lo, lo, lo, los efluentes cloacales de, de la población entera de Viedma, el hecho de que el río tuviera un menor caudal, cosa que es real, por. Sí, porque por lo usamos comer, para energía. O lo utilizamos para, para otras cosas、hiel. al agua,、eh, o por cuestiones por ahí sin naturales, que tienen que ver con el deshielo y eso,、eh, no tendríamos tampoco este problema. Que viene a agravar el inconveniente, sí, pero tampoco vamos a hacer como dijo Ramín, el rabino Bergman: recemos porque el, porque el río tenga este, un mayor caudal. O sea, si, si sí, lo que están sí, haciendo sí, es que... rezar para que tenga mayor caudal y laves solo todos estos problemas que estamos viendo, que son específicos de, de falta de. De, de, de una buena administración,、si、la, la, la salida、bien. o la solución que propondría el rabino de、eh, Vergna sería、claro. recemos para estar más contrañidos de este verano.、Claro. Digamos, no es una solución, y además de no ser una solución, tampoco es lógico. Echarle la culpa al caudal del río. El río debería circular libre de contaminación. Ese es el compromiso que nosotros tenemos que tener como seres humanos. No solamente、eh, por una cuestión ecológica, sino fundamentalmente c o n una responsabilidad de las próximas generaciones. Heredamos un, un río saludable y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que ese río se transporte, a las nuevas, sea heredado por las nuevas generaciones también de manera saludable. Y volvemos a esto: no estamos hablando en el caso de Vierna y Carmen de Patagones de una contaminación que tenga que ver con el progreso, con la industria, con, con, con fábricas que se instalan a la vera del río y que inexcusablemente uno tiene que decir, bueno, el progreso, la industria, si bien genera fuente de trabajo, arroja contaminación. No, acá estamos hablando de caca, o sea, de algo extremadamente básico、eh, y extremadamente. <risa> Eh, previsible previsible y, y, y que encuentra la solución con una inversión que no es grande en comparación con el daño ambiental que genera. Una, un tipo de contaminación que verdaderamente es una locura, está registrándola en el siglo XXI. Estamos hablando de que las plantas potabilizadoras son un invento de hace muchos años atrás, no es ningún. In... o sea, no, no, no, ha... no hace falta、eh, tremendas inversiones, hace falta s í responsabilidad por parte de los gobernantes. Responsabilidad en el manejo de las redes cloacales de las ciudades, para que no se desborden, para que no estallen y para que no se vean los, los vecinos sometidos a estos desbordes crónicos que tenemos los, los vecinos de Vierma a través del pésimo servicio que brinda ARSA.、Uh -huh. Y también previsibilidad. A través de los municipios y del DPA, en la instalación de plantas de potabilización, o sea, plantas depuradoras de, de, de, de estos líquidos cloacales que permitan arrojar el resultado de eso sin generar la contaminación. Esto es absolutamente previsible y saneable. Lo que requiere es de inversión. Una inversión. Que las políticas de Estado han decidido gastar este dinero que estuvieron, que están y que siguen estando, porque es el dinero que ponemos todos los contribuyentes. Nada más que nuestros gobernantes han decidido embellecer una ciudad, embellecer, entre comillas, todavía no se han visto los resultados finales de la calle Buenos Aires, me estoy refiriendo. Han decidido poner dinero, por ejemplo, en esa obra y no en estas otras. Eh, y esto sí tiene que ver con una crítica que nosotros como vecinos tenemos que proyectarle. Y decirle al intendente, decirle al gobernador, decirles a la s autoridad e s de aplicación que, que, que, que malusaron esos créditos. Malusaron, no estamos hablando ni de corrupción, ni, ni de robo, ni, no, no, estamos hablando de eficacia del tino político que tuvieron al momento de ver dónde focalizaban una inversión u otra. O estas cosas que eran tan básicas. Es como cuando nosotros, nuestra familia, no sé,、eh, pretendamos con los, con los magros ingresos que tengamos, bueno,、eh, querer pagarnos un viaje a Punta del Este. Cuando en realidad nos está faltando、eh, comprar los cuadernos a los chicos. O sea,、eh, es donde priorizamos los gastos la mayor crítica que hoy tenemos que darle. Y más aún, cuando esta priorización de los gastos va en desmedro de la salud y de la salud de los más chicos, que me parece que es el eje central en donde tenemos que poner la mirada todos los habitantes de la comarca. El sábado hay una convocatoria para marchar. Se está haciendo、eh, bastante popular por los teléfonos, en las redes sociales,、eh, mandando esos mensajes.、Eh, aparentemente es algo en toda la provincia y también en v i e t m a se concentraría o se marcharía. ¿Están ustedes también motorizando esa actividad? ¿Es de, ¿Viene por otro lado? No, nosotros no. O sea, no. no... No, no, nosotros pertenecemos a un espacio político, el Frente para la Victoria. Sabemos de, esta, de, de estas convocatorias, pero son convocatorias que, en buena hora, p u e son espontáneas, son de la gente, este, se realizan sin banderías políticas.、Eh, por supuesto que acordamos y, y, y estamos, este, o sea, coincidimos plenamente con las consignas que, que las la realizan. Pero no son motorizadas ni, ni convocadas por, por, por espacios políticos. Y además, Mayra, nosotros tenemos una responsabilidad institucional、eh, que va más allá de la convocatoria a una marcha y la estamos、eh, reflejando, por ejemplo, en la presentación del amparo, por ejemplo, en la declaración de emergencia ambiental de nuestra ciudad. Me parece que、eh, la población nos eligió para que los representemos y nos paga para que hagamos nuestro trabajo y nuestro trabajo es、eh, una responsabilidad institucional un poco que Un poco más allá de eso. Si vamos, iremos como ciudadanos porque adherimos a, a la propuesta este, social, popular de la, de, que, nos, que nos propone digamos esta marcha.、Ajá. Pero no, es, este, digamos, no estaríamos con eso cumpliendo con nuestra labor. Aunque sí hay algo para destacar. Esta ya es, sería la segunda la marcha.、Mm -hmm. Y a la primera marcha hubo peticiones concretas sí, y hubo sí, compromisos concretos sí, sí. asumidos en、hubo、esa marcha. Hubo fotitos también de、sí, eh, los intendentes. Bueno, bueno, creo que será una buena oportunidad para rendir cuentas de qué es lo que hizo cada uno.、Uh -huh. Es decir, este año hemos terminado, en mi caso, el primer año de gestión como legislador. Y cada uno, yo creo que tiene que tener la obligación de rendir cuenta de qué es lo que hizo. Este, con, con este honor que la ciudadanía te dio cuando te, te toca ocupar un cargo, el, el que sea, n o concejal, legislador, intendente o gobernador, que son cargos mucho más relevantes porque tienen muchas más responsabilidades. Yo creo que estos son escenarios donde bueno, el intendente podrá ir y rendir cuenta de qué es lo que hizo. Este, y en este sentido, ya me atrevo a decir que、eh, las conclusiones que puede llevar son extremadamente magras, extremadamente pobres, porque es un intendente. Al cual el Consejo Deliberante de v i e t n a y yo lo, lo, lo, se los agradecí, los felicité en su momento a los concejales,、eh, les dio una herramienta enorme. Le, le, cuando declaran, el Consejo Deliberante de v i e t n a declara la emergencia en,、eh, en materia ¿También? sanitaria, la emergencia ambiental,、eh, lo que está haciendo, más allá de una declaración política sobre la situación de crisis que vive v i e t n a le estaba dando al Poder Ejecutivo, le estaba dando al señor f u l k e Todas las herramientas administrativas para que pueda disponer de las partidas presupuestarias en la resolución de estos problemas. Es decir, le estaba diciendo, señor Fulque, olvídese,、eh, no olvídese, pero, pero puede,、eh, tiene la libertad para disponer de las partidas presupuestarias que considere. Y, la, y, y las facultades administrativas para poder gastarlo en, en la atención de,、eh, de, de estos incidentes que estaban sucediendo, es decir, el colapso de las cloacas, precisamente para que no, podamos, no lleguemos al verano en esta situación. Lamentable, penosamente, hoy estamos. Confirmando nuestras peores presunciones. Un poder ejecutivo que prefiere la mentira a la verdad, que prefiere la decidia a la acción y que hoy vemos cómo expone a los ciudadanos a esta situación terrible. Insisto, terrible fundamentalmente desde el punto de vista de la incertidumbre. Hoy no sabemos en qué río nos bañamos, hoy no sabemos en qué aguas estamos mandando a nuestros chiquitos a la playa.、Uh -huh. Bueno, y la última, a、eh, c u a n d o está la respuesta e s t amparo? O sea, a c u a n d o la justicia resuelve? Hoy ya estaría, ayer ya solicitamos. Eh, y en esto, perdonadme, vamos a agradecer enormemente a todos los vecinos. Entre el 31 de diciembre y el p r i m e r o o sea, en plena feria, en plena fiesta, todo el mundo pensando en recibir a los abuelos, en, en, en, en, en hacer una ensalada de fruta. Mientras pasaba todo eso, más de mil vecinos、eh, fueron y se、eh, firmaron las planillas que están distribuidas en los comercios y también a través de la página change.org、eh, firmaron la, la, la adhesión al amparo. En el día de ayer presentamos esas mil adhesiones, más de mil adhesiones, y también solicitamos、eh, al juzgado la habilitación de la feria. Esto es decir, que la jueza, pedirle a la jueza que por favor que no se tome vacaciones. que Al, al secretario del juzgado que no se tomen vacaciones y que a este caso lo atiendan tal como、mm. si fuese、eh, la vía normal y ordinaria. ¿Y ¿En qué juzgado se s t á en el juzgado federal de、eh... v i e m a precisamente porque. ¿En qué puesta está ahí? Está, en principio estaría la juez a Filippussi.、Sí, yo... No sé cómo van a quedar、eh, los turnos. El secretario creo que va a ser Luciano c a m p a g n o l i el doctor c a m p a g n o l i Tuvimos muy buena recepción en el día de ayer cuando presentamos la, la planilla. Y,、eh, y bueno, y hoy ya estaría en vista la fiscalía. Para ver las cuestiones de competencia y a partir de allí, ahí sí la resolución en principio de las medidas cautelares que solicitamos con, con, con una extrema urgencia,、eh, fundamentalmente la realización del estudio, que creo que es la que nos puede sacar de este escenario de incertidumbre que, que es lo más gravoso que estamos、mm. sucediendo hoy. Bueno, les bueno, agradecemos、gracias. mucho. Sí, gracias por la visita y estaremos atentos, ¿no? A lo que pase con este amparo. Gracias, eh. No, gracias, gracias a u s t e d s Gracias a ustedes y a los vecinos, por favor, firmar y pasar por los negocios que están adheridos, que tienen un, un cartel. Claro,、sí. se pueden agregar las firmas, ¿no? Sí. sí. Bueno,、eh, Nicolás Rochas, Silvana Cuyumilla, Evelyn Roussiot.